¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo, ti linda! ¡Cumpleaños feliz! ¿Viste? <ríe> bueno, nada, Marina, que te quería cantar un poco, aunque canté muy mal, <ríe> y que feliz cumpleaños te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo aunque a veces nos distancemos un poquito porque tú estás muy liada, yo estoy muy liada y al final hablamos muy poco pero sabes que te quiero un montón que siempre has estado a mi lado cuando lo he necesitado y que tus palabras siempre son muy, muy sabias sabes escuchar muchísimo y además hables también muchísimo entonces yo creo que tú y yo nos complementamos muy bien por eso, creo que ya te lo he dicho otras veces, conocerte fue una fortuna y tenerte cerca, aunque solo sea a veces también lo es, te quiero muchísimo y espero que pases un gran día hoy, mañana y siempre besitos